Me encanta Patronato porque está todo más barato que las tiendas y es bacán para poder comprar todos los regalos de Navidad para toda la familia.